Ocho al medio, el programa de radio de la Escuela Media 8. Vamos a estar acompañándolos, como siempre, hasta las 16 con toda la información. 8 al medio de Actualiza. Este es nuestro panorama informativo.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 comenzó la segunda perforación para rescatar a los mineros atrapados. A un mes del derrumbe de la mina de San José, las autoridades pusieron en marcha el plan B de rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra. Los trabajadores mantienen un estricto régimen de actividades para sobrellevar las condiciones bajo la mínima con alta humedad, temperatura sobre los 35 grados centígrados y problemas de oxígeno. La máquina 3 inició el ensanchamiento del son sondaje que hizo contacto con el taller de la mina. Mientras en la maquinaria water strata 900-500, el plan A, ya superó los 67 metros bajo tierra. Los estudiantes de colegios porteños marcharán al Ministerio de Educación. La movilización se, realiza, se realizará antes del encuentro que mantendrán en, la, en esa car, cartera con las autoridades. Los alumnos que integran la coordinador, Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios Cuez pues, deliberaron el sábado en la sede de Ciencias Sociales de Marcelo T. de Alvear y Uriburu. La marcha partirá a las 16 del edificio pisurno.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 Actualizó 8 al medio panorama informativo. En la locución, Anita Corvera, Nirma Frachelo e Iván Begur. En la producción, Nancy cocampos y en operación técnica, Diego. Anita, y como todas las tardes me acompañan Iván y Mirna Hoy estaremos hablando de la charla que ofreció Gabriel Mariotto en las facultades sociales la semana pasada Y sobre los problemas de tránsito y las calles de San José Bueno, a mi derecha tengo a mis compañeros Iván y Mirna Y tenemos eh, la visita de una amiga Nancy que también va a estar dando su opinión sobre las calles Ahora vamos a un tema de Fito Paez y después comenzamos con el debate Que Cristos vigi a la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Vamos a estar comenzando el debate con mis compañeros sobre los problemas de tránsito y las calles de San José. Le voy a preguntar a mi amiga Nancy es si ella vive en calle asfaltada o en calle de tierra y qué problemas tiene. ¿Qué nos puedes contar? Hola, buenas tardes. Yo vivo en calle asfaltada y sufre... Bueno, las calles se inundan a veces pues están rotas. Claro. Y... y tienen alguna rotura, digamos, las calles están rotas o están en buen estado. No están rotas, pero hay partes que están en buen estado y partes que no. Bueno. Mirna, vos qué nos puedes contar de tu calle? Y yo tengo una noticia porque mi calle aparece asfaltada y no está, está como digamos arreglada porque le tiran tierras y piedras y los autos siguen pasando y se acumula y se hace cada vez más alta la calle y eso en vez de ser un arreglo para la calle trae más inconvenientes porque al llover se inunda y, lo, y el agua cae a las veredas y eso claro. no está no está nada bueno no sé si se trata de quizás un tema que sea político o qué porque la calle parece asfaltada y no lo está claro, en mi caso también yo tengo una calle de tierra que figura como asfaltada pero me contó, mi abuela les voy a contar que desde el año 63 que las calles figuran como asfaltadas y no están asfaltadas digamos, se hicieron todo lo que sería el arreglo y de las calles pero no lo llegaron a terminar a ver Iván, vos que nos podés contar y yo comparto la misma, la misma lo mismo que ustedes que vivo en una calle mejorada que la mejoraron hace muy muy pocos mmm, pocos años y ahora la verdad que es un desastre, hay muchos baches, pozos donde se meten autos, ¿sabes? Claro, se cae se mete la rueda de los autos y, ¿Y con el y tema se este? inunda mucho por el tema de que se tapan la, las zanjas todo eso y la verdad que no está bueno. Claro, ah, hubo hay muchos casos donde por ejemplo están los árboles y cuando los talan quedan acumuladas las hojas y las ramas, ¿no? El sí. Ministerio está encargado de venir la Municipalidad y de juntar eso. Sí, sí, sí. ¿A quién no le pasó que las hojas se le sí. meten en la zanja y cuando llueve se te inunda todo? La verdad que es un desastre total. Hablando también de los autos y todo, como vos me venías diciendo, hay problemas en las calles ¿eh? con el tránsito, ¿no? Lo que sería los semáforos, lo que son las lomas de burro, respetar eh, todas esas normas que hay tanto como de los pasajeros como de los chicos, ¿no? Porque no solamente de los pasajeros y de los pasajeros es el problema, sino también de los chicos que por ahí cruzan descuidados, sin darse cuenta o cruzan así como si nada, escuchando música y pasan muchos accidentes, alguna tú fue presenciado un accidente o algo así. Un no, accidente presión? no, lo que veo es que a veces hay mucha inseguridad en cuanto lo, al uso de celulares ¿Sí? en en las calles. Por ejemplo, en avenidas hay gente que va manejando a una velocidad eh, bastante rápido y bueno van con los celulares hablando o mandando mensajes y, y eso tendría que arreglarse, no porque es un, una cosa de seguridad. que claro. Y sí, porque ahí también, por ejemplo, hay conductores en las calles de tierra que van a una velocidad muy grande y hay lomas de burros, hasta creada por los mismos eh, dueños de las calles, de la gente y de ahí los vecinos, Y los, los chicos pasan igual, a toda velocidad, no respetan nada. Pueden haber chicos jugando, pueden haber personas no. mayores, hasta animales que son las mascotas. Y puede haber un grave accidente si no se respetan las lomas de burro que se han hechas. Los semáforos también muchas veces no es culpa de los conductores, sino que hay semáforos que no andan bien. Que están, por ejemplo, todos todos en verde o están todos en amarillo. nunca pasa al próximo color para que el pasajero pueda ir, ¿no? Y bueno... Sí, en parte bueno. el tema de las calles es también conciencia de la gente, de cómo tiene que conducir, de qué manera. Porque si si ve que hay chicos jugando en la calle, uno no puede ir a alta velocidad, sabiendo que puede ser peligroso para los niños, porque están jugando y puede chocar a cualquiera. Y eso no está bueno para, para la gente, más para los nenes, los chiquitos. Bueno, armamos un gran debate. con ¿eh? Cada uno puso es su un opinión. Es un tema para seguir hablando. Este. Claro, es un tema mm -hmm. para seguir hablando, pero ahora vamos a ir a un tema... Y después de Juana la loca y vamos a seguir con este debate. Bueno, recién estábamos escuchando Boomerang de Juana la Loca. Continuamos con nuestro programa. ¿No sabes qué hacer el fin de semana? Encontrá la mejor agenda cultural en Mi Otoño es Verde, suplemento cultural de Soy de Banfield. Libros, música, cine, teatro, expos. Tu centro cultural online. conéctate a www.miotoñosverde.com.ar o cultura.soydebanfield.com.ar Muy bien, y cerrando este gran debate que hemos tenido sobre eh, los problemas de tránsito y las calles eh, voy a dar a darle el pie a mis compañeros para que se despidan de nuestro programa Iván. Muy bien, gracias por invitarnos a, a este lugar gracias por, por esta oportunidad que tenemos de comunicar a la gente los problemas que tenemos y bueno, muchas gracias por la invitación Muchas gracias Iván, a vos Se despide mi compañera Mirna. Bueno, gracias a todos por habernos escuchado en el día de hoy. Quiero agradecer por estar acá, que me dejen estar, acompañarlos. Y bueno, quiero decir que el tema de las calles es un tema que se puede arreglar. Solamente depende de todos nosotros. Y gracias por haber estado. Muy bien, bueno. y ahora nuestra compañera Nancy. Bueno, fue un honor estar con ustedes compartir este momento. Le agradezco y nos vemos la próxima. Espero que sea pronto. Besos. Bueno, y muchas gracias también a la audiencia que nos estuvo escuchando y estuvo participando de este gran debate. Yo también me despido, Searita, y bueno, espero que tengan eh, que estén escuchando el próximo programa y espero que les haya gustado. Sin más que decir, chau. Que nunca me sonrías, tu mano está